Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Muy buenas Hola, tardes. Muy buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos en la 97, en este viernes maravilloso, todo húmedo, todo oscuro, por fin llueve y por fin nos mojamos ¡Yujú! que no haga mucho frío que lo que no nos gustan las feuchas pero bueno, de vez en cuando sale ese... viene un poquito viene un poco de lluvia bueno, pues nada vamos a empezar nuestro programa ah, pues le damos... bueno... yo le quiero dar un saludo especial a la chula vale, si sí, no está con nosotras ya no sé, me imagino que en estos tres programas ya se las feuchas la quiero no se han dado cuenta de que no está porque normalmente es ella la que controla los mandos y, y lo, lo hace, hace muy bien sabes pues cuando pase espanta échame la duda la duda nos corroe a veces bueno, la duda y, la duda y los momentos infanta. los momentos en los cuales no se nos escucha pero bueno como diría ella esas ya de la 10 o algo de eso es de auténticas feuchas. Total, feuchas. Exacto para ella y que esperemos que dentro de poquito esté con nosotras. Bueno, pues a ver, tenemos un poquito de agenda, ¿no? Un poquito bueno, de agenda. No, comentamos un poco de, del 7N, que, no ah, ha ¿sí? de que es Y tenemos, tenemos... a ...a una víctima también... ...eso sí, sí, tenemos con nosotros una víctima... ...desde la Argentina... ...pero bueno, desde la Argentina... ...pero eh, desde la Vasca Argentina... ...y más bien... ...así que nada... ...Manuela, ¿tienes una mm, Bueno, pues sí... ...tengo eh, agenda free... ...como todos los viernes... ...y lo que quiero decir es que... ...no sé si sabréis, pero... ...el funicular ha cumplido 100 años... Bueno, pues están, los, claro, están conmemorando los 100 años, entonces hay eh, charlas en el Centro Cívico Castaños y además a eh, ciertos días y a ciertas horas eh, se puede subir al eh, en el funicular gratis. O sea, que qué mejor para saber toda la historia, saber, ver un poco toda la trayectoria de un funicular tan, tan espléndido como el nuestro, el de Bilbao. 100 años, 100 años. A ver... También empieza este este esta semana Cinevic. Hoy mismo. Exactamente. Ahora mismo. Eh, exactamente. ¿Dónde? ¿En el Arriega? Creo que en la Loliga. Ah, en el Alóndiga, sí, vale. Nos van mandar un WhatsApp. Sí, sí, en sí, sí. De, sí. inauguración que podíamos ir. Claro. No. Claro. Entonces, bueno, cine documental, cine cine cortometraje. Entonces, hay dos, dos cosas que quisiera decir. Una es que eh Va a haber el, del 16 al 19 a las 7 y media en un lugar que es en las Cortes en la, eh, y se llama carpintería, Cortes 29, eh, es un poco complicado, yo ya he estado pero es un poco complicado, eh, del, 30, eh, del 29 al 31, o sea que es como un lugar que está entre medio de, de esos números, en el cuarto F, que es un pabellón industrial, pues allí va a haber eh, eh, cine documental, pero de documentalistas latinoamericanas. Y se titula Nosotras, Ustedes, Ellas. Entonces es gratuito, eh, es a las siete y media, empieza, eh, va a ser todos los días desde el 16 hasta el 19, y el lugar se llama Carpintería, Calle Cortes. ...a buscar eso sí un, un ratito lo va, van a tardar porque Estamos aquello no está, no está cerca nuevo no, es, no está así visible eh, hay que hay que hay que rascar un poquito y luego estoy ya así en, en la llóndia Eh, va a haber eh, una documentalista que se llama Leslie Thornton y va a hablar sobre las estéticas de la incertidumbre va a ser en la sala 5 de los Gólands de la Lóndiga y allí va a estar un poco pues eh, el día sobre todo el día 18 ella va, va a hablar y va a explicar un poco sus documentales a mí ya me gustaría verlos el 18 miércoles el 18 miércoles sí A las Eso es free, free, ¿no? no, yo creo que en la Alhóndiga me da, ya sabes bueno, que joder. últimamente me, me meto alguna cuñita que no es tan free tan free, pero vamos eh, yo creo que sí, creo que costará como 3 euros a con ver. la tarjeta de de, de la Alhóndiga ah bueno, sí, con la tarjeta te, sí, sí, te, sí. te salen un poquito menos bueno, ¿qué a alguna ver, cosita alguna más? cosita más, bueno, sí yo eh, no yo sí eh, quiero decir que ya saben en bilbo rock todos los martes tienen eh, charlas en inglés gratuitas o sea desde de las 6 hasta las 8 la gente se reúne quieres a, a aprender o quieres platicar eh, pr eh, practicar yo platicar practicar inglés pues nada te vas a bilbo rock y además de hacer amistades o hacer conocidos o conocidas pues mira lo haces en inglés estupendo pues na nada más. Vale, pues escuchamos un poquito de música. ¿A quién vas a poner a la Motown? A la Motown. Esto de Motown, pero sí. no bueno, son de The Exactamente, las Velvetes. Bueno. ¿Sabes quiénes son las Velvetes? Pues veo aquí tres negras, sí. de los años 60, por lo que Exactamente. La Motown la Exactamente, la Motown tiene empieza en los 60 y mm -hmm. ha sido una máquina de hacer de hacer éxitos de estaba la Diana Ross, estaban fueron ahí también eh, empezaron los los Jack, Jackson 5, estaba Michael Jackson también. Era bueno, Jackson. la Brenda Holiday, yo que sé, The Temptation, la la Diana Ross. Bueno, bueno, a, a, la, vamos, nombres a, a Tutti en la Motown. Y vamos, tiene un, un un tipo de sonido soul Que, que bueno, negra, exactamente, no, exactamente ¿Eh? a pesar del de norte de Detroit y, allí, y la música negra, sí señora. Pues bueno, a ver, vamos a escuchar... Eh, a ver, ¿cuál vas a poner? ¿La 3 ¿sí? 7 o la 9? ¿La 3? Sí, pues o sea, ahí, you have been loving me. Ay Dios, ¿Eh? pues, qué, tenemos no? que ir los martes a Bilbo Rock. Tienes pues, pues, bueno, <risa> que ir más a Bilbo Rock, a escuchar el, el, el, el rollito, a, a, el, a el, practicar inglés. A practicar inglés, venga, a ver si suena Amen. Mm -hmm. le poner la entradilla, entradilla, entradilla de la entrevista. Pero bueno, voy a ponerla para que luego no diga que no la pongo. Bueno, pues nada. Ahora sí, eh empezamos bueno tenemos con nosotras a Marta Eugenia Fernández Dorotea hola muy buenas Marta Eugenia buenas noches chicas bueno pues Marta Eugenia es argentina con ascendencia vasca y residencia vasca porque lleva aquí nada más y nada menos que 14 años bueno a ver Marta Eugenia porque ya justo a, a micrófono cerrado ahora mismo le estaba preguntando yo cómo quieres que te llame y me ha dicho no Marta Eugenia y yo, yo hoy ¿eh? <risa> Y me estaba comentando, pues cuéntanos un poco por qué lo de Marta Eugenia, que suena más como grande, grande e ilocuente. Bueno, te cuento. Eh, Martas, eh, mi, eh, en mi generación había muchas. En el colegio se llamaban Marta y un montón a darse vuelta. Entonces, a mí nunca me gustó el nombre. Y Marta Eugenia no me sonaba cuando era más joven. Pero a los 40 años, cuando empecé a desarrollar mi carrera de artista, pues uno de los trabajos era, pues eso, tu identidad, trabajar tu nombre, dibujarlo, procesarlo, hacer la firma y ahí pues entonces tuve tiempo y curiosidad de, de saber qué significa mi nombre Y mi nombre uh -huh. significa señora de noble cuna. Entonces, pues me vale. gustó y dije, bueno, pues a partir de ahora soy Marta Eugenia. Bueno, pues señora de noble cuna. <risa> <risa> llegas, bueno, has dicho que por, por tu carrera empezaste a estudiar el tema del nombre y eso. Sí. Nos has comentado que eres licenciada en Bellas Artes, ¿no? Sí, eso es. O sea, tú naces en Argentina y pasas tu vida en Argentina. ¿Y cómo llegas a, a Euskadi? Bueno... Eh... Paso 50 años en la Argentina, pero con 48, más o menos, así, cuando terminé la carrera, eh, justo estaba pues sin empleo, eh, con mucho tiempo libre, y, y decidí hacer algo y empecé a, a estudiar eh, euskera. ¿En Argentina? En, en Madre era... Plata, donde residía. A todo esto, ¿Y pues... ¿Y dónde euskera? ¿En la euskalechea? ¿Había allí una yeah, claro, en euskalechea. Eh, porque un par de años antes ya mi hija había empezado a querer Obtener la nacionalidad española Quería viajar, quería la, Mi hija pequeña y, y bueno, habíamos conseguido eso la, la nacionalidad española Y en ese trámite de buscar las raíces Pues dije, ¿por qué no estudiar euskera? Papá nunca nos había enseñado la euskera Aunque hablaba muy mal el castellano no Hablaba mal, o sea, él sabía euskera Bueno, ¿de dónde era tu padre? Por mi padre era de Bilbao, pero criado en Arrieta Rieta sí. eh. o sea que tu familia por parte de padre tu ascendencia es toda de, de aquí vamos. de aquí, sí, sí y, y nada, él pues con 25 años eh, se embarcó y bueno, trabajaba para ayudar a, a la familia, al caserío y todas esas cosas y, y bueno, y se, se bajó de los barcos porque eran barcos de la república empresas republicanas eh, cuando tenía 40 años pues allá en Buenos Aires un día desertó y se quedó así como polisón... ...ya vamos, hizo su vida allí ¿no? ...ya hizo su vida allí sí... ...sí, sí, estuvo un tiempo soltero... ...pero luego bueno pues... ...se, se casó con mi madre y... ...y tuvo diez hijos... ...¿diez hijos? ¿Diez hijos? ¿Diez hijos? <risa> ...sí cariño mío... ¿O sea, ...soy diez, diez hermanos, hermanos... sí ...y hermanas... sí ...qué barbaridad... ...ocho mujeres, dos varones... <risa> ...o sea que es el reino de las madre mujeres... Herida. ...o sea que hay muchísima... ...ahí has dejado muchísima familia... Sí, tengo una hija, tengo otro nieto allí, y aquí una hija Pero y un Pero tus nieto. hermanos, tíos, primos, de Todos, todo ayer. Todo, todo. Qué barbaridad. Todo, todo. Quedó allí. Y, de la, y de los 10 ¿sólo tú has venido para aquí o han venido muy, más? No, solo yo estoy aquí. Tengo una hermana que ahora está de regreso en Argentina, que estuvo viviendo muchos años en Montreal, Ajá. en Canadá. Luego también vivió una época... Estuvo aquí, estuvo un año aquí también, en 2004 pero regresó a Canadá y después de eso ha regresado a Argentina. Ya ya no quiere volver a Canadá, quiere vivir en Argentina. Mm. Ha conseguido pues levantar una casa, tener una casita y bueno, ya se queda. Ya, es <ríe> verdad que los vascos siempre han sido de, cuando la república y todo eso, bueno, cuando la guerra y eso siempre había una cierta carencia ir a Argentina. Mira, si hacemos historia, los vascos descubrieron el río de La Plata, eh, los vascos fundaron Buenos Aires, Sí, ¿Por qué dices eso? Porque son vascos. No, bueno, ya, claro, conquistadores. No, porque, estamos conquistadores, hablando de conquistadores Mendoza, puros y duros. Mendoza, claro. Garay, son vascos. Sí, claro, sí, sí, sí. claro. la, la conquista Cano que da vuelta en al mundo, pues es vasco. Entre conquistadores y dictadores hay bastantes apellidos vascos. Sí, eh, sí. Tenemos 11 presidentes eh, con ascendencia vasca, de origen vasco, 11 presidentes vascos democráticos de Argentina elegidos por voto, pues, 11 que fueron con una ascendencia vasca, o sea aparte, hay 53 el te digo 53? sí si no hay alguna más ahora más que aquí es que Argentina es un país yo creía que había una o dos, pero vamos yo ya sabía que había un poco más sí, hombre, pero también sí Eso, en río La Plata o en... no, no, en el sur también y bueno, en Mendoza, en diferentes sitios hay ¿eh? sí, hace poco pues entrevisté a una chica que fue a eso a, a enseñar usquera pues, ¿dónde dijo? me dijo pues, Ey, a ver, el en Santa ¿Ya? Fe <risa> Argentina, Argentina vamos. en Santa Fe, pues estaba ella dando clases de usquera porque se había reactivado la oscalechea, o sea que una chica joven de aquí, no, de Oye, ¿por qué decides venir a Euskadi? Pues decido venir a Euskadi porque económicamente habíamos perdido todo. O sea, o sea en los negocios... En ¿El corralito la... famoso, no? ¿Fue cuando el corralito...? Bueno, fue, fue más o que el corralito, fue fue más que el corralito, pero a consecuencia de todas esas cosas, ya cuando llegó el corralito, yo ya tenía, ya había perdido en ese sentido económicamente todo, ¿no? Uh -huh. Ya incluso me había separado y estaba viviendo con mis hijas, entre las tres alquilábamos una casa malamente. y o sea que las pasasteis mal, o sea, se pasa mal, ¿no? Sí, muy mal. Y, y nada, pues, eh, mis hijas eran jóvenes, una estaba a punto de casarse, la otra de novio. Mamá, con nosotras no podés estar, no podemos hacernos cargo de ti para nada. Y, y no es que tuvieran que hacerse cargo, sino pues apoyarnos sí. unas a otras. Pero bueno, frente a eso, por orgullo un poco y por desesperación otra, y decir, bueno, mínimamente tengo que tener un sentido para viajar, para irme, y, y encontré eso, digo a, por lo menos voy a conocer la casa de donde nació mi papá, y, y si no me va bien, pues me vuelvo, o no sé qué hago, pero pero ese era el, el, el proyecto que me motivó a venir para aquí. Oye, Marta Eugenia, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste? Ver, ¿Fuiste siempre en Bilbao o no? ¿O ¿Llegaste a Euskadi? Y no, no sí. no, sí, llegué a, a ¿Cómo es? A Loyo, sí, al aeropuerto de Y después ¿Y vine a Bilbao a ¿Eh? ¿Aquí conocías a alguien? No, eso fue también toda una historia Porque cuando me quedé Separo Estaba sola, te digo, mis hijas jóvenes 20, 20 y pocos años Entonces mamá no cuenta, ¿sabes? Y, y Entonces empiezo a por un programa de radio en, ahí, en de argentina de... claro había un programa de radio por las noches y que era de solos y solas y y bueno entonces la la locutora pues hacía por los los días viernes y una reunión social en un en un lugar que pues, se podía bailar y entonces todos los escuchas todos los radio oyentes íbamos a ese sitio también muy económico porque ...nos cobraban nada más que dos pesos para entrar... ...o sea, porque todo el mundo estaba en crisis... ...y ahí este conocí unas mujeres... ...y una de ellas pues tenía un hermano aquí... ...y a través de esas amigas que me hice en ese en esos encuentros... ...en sí. que bailábamos y charlábamos... ...pues cuando le dije que me venía... ...me dice, llévale un regalo y no sé qué... ...y bueno, ahí, o sea, ese era el pequeño puente, ¿no?... Mm -hmm. ...toda la historia en el pequeño puente... ...yo al hermano no le conocía de nada... Pero bueno, ese fue un contacto que después fue muy muy agradable porque ellos me ayudaron a insertarme, a decir, bueno, acá tienes para ir a hacer este trámite allí para el otro, ¿sabes? Sí, que, vaya, que es muy importante poco, es, sí. para orientarme. Ellos estaban acostumbrados a ayudar migrantes, porque uh -huh. ellos también lo eran. Él es gallego, pero lo llevaron a Argentina sí, con sí, sí. dos años. Y su mujer era, es peruana y vinieron para aquí. Sí ya pues cuando yo llegué yo ya hacía 18 años que estaban sí, aquí claro y todo ese tiempo ayudando a gente ¿no? siempre siempre fue su ¿cuál fue la primera intrusión que tuviste de Bilbao? bueno al principio eh, llegué con una tormenta de nieve con mucho miedo porque el sobrecargo decía que que lo lloró un aeropuerto difícil para esos días yo llegué el día 5 de diciembre o sea que aquí había feriado festivo sí Y un frío tremendo, yo nunca había visto la nieve, imagínate, por mucho abrigo que tenía era poco y, y bastante miedo, aterrizo y tengo que esperar este como tres o cuatro horas a mi hermana que venía de Canadá, y ya venía a pasar unos días de vacaciones como también para no dejarme sola en esta primera impresión. Y era como muy frío, además el aeropuerto con ese viento y tan moderno, ¿sabes? Y yo sola ahí, pues, bueno, y con miedo, miedo porque mi hermana venía de un vuelo de París y estaban cancelando y no sé qué, ¿viste? No sabía, no sabía qué iba a pasar. Y ella traía eh, las direcciones de las posibles alojamientos, porque no teníamos reserva. Esa era la que manejaba más este tema de, de la web, de internet, y todo eso en aquel tiempo. Y, y digo, ¿ya dónde voy? Si yo no tengo los papelitos y las direcciones. <ríe> Así que un poco de miedo. Y luego, bueno, llegamos a Bilbao, y el trayecto del taxi del aeropuerto a Bilbao, pues, era como volver a casa. Porque mi padre eligió vivir en una zona que es cercana a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad del Tigre, que está en el Delta, que es muy verde, donde, pues, la zarzamora, que aquí no sé cómo le llaman moras, ustedes, moras, moras nosotros decimos zarzamora porque pinchan mucho, pues, son habituales, eh, hay muchos montes, es muy verde, y, y era como estar en casa, decíamos, con razón papá eligió ese lugar. No había montañas, en Buenos Aires no hay montañas, pero pero sí todo el verde, ¿sabes? Sí, sí. Y en ese sentido, pues, era un llorar continuo. Sí. sí, eso quedó reflejado en este... Ah, sí, sí, vamos a hablar luego un poquito de... de en el de, libro, de, que, de el libro. Sí. que he contado y lo ha escrito y transcrito Beatriz Díaz, ¿no? Sí, sí, pero bueno, y ya llevas aquí 14 años. 14 años. Vale, Des, después de la primera impresión ya te alojas... Sí, voy alojándome y bueno, consigo... Como... Esta familia, esta señora Beatriz, me lleva a Cáritas, eh, en Cáritas me dan una lista de asociaciones y yo intento trabajar dando clases eh, a los grupos especiales, porque eso era lo que hacía en Argentina, yo trabajaba en salud mental dando talleres de arte, uh -huh. y, y entonces bueno, empiezo por ahí y me encuentro con la Asociación Mujeres del Mundo. Y estás trabajando, bueno, trabajas con la asociación, o sea, desde, casi desde que llegas, ¿no? Casi desde que llego, sí, eso habrá sido en enero del 2002, que las conozco, todavía estaban en San Francisco, uh -huh, o sea que empieza a formar parte del grupo y a colaborar y ayudar, a, bueno, dar ideas, dar talleres, me... Me hice muy amiga de Mariví Marañón y bueno, ella me ayudó también para que encontrar alojamiento, nos alojamos juntas un tiempo y así va rodando o sea, la vida. Da la impresión ¿eh? que tampoco te costó mucho integrarte, ¿no? No, porque te, te sentías ya un poco de aquí o con Yo me o sentía la, de aquí. Yo me sentía porque además para mí la emigración no es algo raro. Yo me crié eh Contemporadas con mis padrinos que vivían en Buenos Aires, en lo que se llama un conventillo, que es una casa de alquiler por habitaciones, uh -huh. y que estaban gallegos, italianos, polacos. Eh, mi madrina trabajaba para judíos, ¿entiendes? Y, o sea, la inmigración es algo que viene conmigo. Yeah, o sea que no, no A mí no me extraña incluso entendernos con un español medio raro. <risa> Entonces, en ese sentido, no nunca tuve problemas. Sí. Y, y luego, pues, eh, las costumbres vascas yo las llevo conmigo también, claro, me las pasó mi padre, sí, sí, sí. en ese sentido. Sí, lo que me extraño te voy a contar, porque como estaba separada y me decían este en Buenos Aires, bueno, ya conquistarás a un vasco, no sé qué. Lo llevas claro. Y, y sí, claro, <risa> ahora lo llevo claro. Pero el tema era que mi padre era alto y, y dio ojos azules viste. Y yo vine aquí y a la gente más o menos de mi edad la vi toda chaparrita. Digo, claro. yo, yo qué hago con estos bajitos? <risa> ¿Qué hago con tanto pequeñito? <risa> solo te digo, solo encontré en una excursión que hicimos en, con las mujeres del mundo, en Marquina, hacia la pasada había un vasco muy parecido a mi padre. Solo en Marquina vi uno. Hasta ahora no he visto Marquina, muchos. Que me he Sí, eh, así que fue muy gracioso al principio, en ese sentido. Ni ligar nada, claro, al principio. No, bueno, así. no te creas, eh, porque en 2003 ya ligué. ¿Ah, sí? ¿Hace rápido? Sí. Joder, qué suerte, eso que luego digan que, que los, vascos, con los vascos no se liga y que puesto un montón, o sea, es <risa> rápida, ¿no? Bueno, pues eh, el tema es que ya había dejado así, pues, una especie de media relación en Argentina y... ¿La hora? Sí, la media... Y este pero todos me decían cuando yo hablaba con argentina mis hijas esta media relación mis hermanas todas me decían no vuelvas no vuelvas no vuelvas y eso duele mucho duele mucho porque de repente yo extrañaba y si me hubieran dicho volver se volvía vol volandovolv entonces digo bueno hay que hay que mirar para adelante hay que hacer algo no se puede mirar para atrás todo el tiempo y, y entonces me metí en internet Y, y busqué, me anoté en estas páginas de, de encuentros uh -huh. y entonces allí pues alguien me respondió y yo leí pues sus antecedentes su, su carta de presentación, me gustó nos conocimos y empezamos a salir y hoy es mi marido Jolín. así que <risa> o sea, vamos, no probasteis con más cuentas de... no, probé con algunos pero ya de primera vista no me gustaban, así que era un café y adiós <risa> oye, esperemos que será, será alto, ¿no? No tanto, es como yo, un poquito más alto Muy poquito, pero bueno, oye Hay no, que mirar no, otras cosas ¿Es vasco? Es vasco, claro es vasco. Algo te llevas, por lo menos Si vuelves a Argentina y dices ahora Que te llevas uno que no es vasco Y encima pequeñito, van a decir ¿Para qué has ido? No, no, claro, no dirían eso no, Pero no, no, la verdad que es muy buena persona Y me quiere mucho Y, y con él en ese sentido me saqué la lotería Pero bueno Bueno, a ver, aquí, ¿cuál ha sido tu vida, más o menos? ¿De qué has estado trabajando? Bueno, bueno he trabajado, por, te decía... en eh, Mujeres del Mundo, vamos. Sí, eh, dando clases de arte, yendo a escuelas a dar talleres, eh, yendo a asociaciones de mujeres a dar charlas y talleres, haciendo exposiciones con Mujeres del Mundo, y yendo a congresos, eh, okay. dando la radio, he estado en Radio Claret, cuando estaba ahí en en San Francisco, San Francisco. Eh, también en Radio Escadi, siendo Radio Xcadi, sí, colaborado en otros vascas y vascos, mm -hmm. ese programa, eh, hasta que justo a, después luego lo levantaron, estuve los dos últimos años allí colaborando con ellos, y, y luego trabajo remunerado, porque luego he todo el tiempo, pero remunerado, no? trabajaba en Ayuntamiento de Portugalete, Ayuntamiento de Bilbao, y bueno, y poco más, un trabajillo ahora último y ínemas. Pues antes de, eh, ¿Qué vas a poner la música de, de que nos explique un poco? Voy a poner una música que nos ha traído Marta Eugenia, que se llama ella se llama Suma Paz. Sí. Nos, la, bueno, nos puedes hablar un poquito de ella porque yo no había, la había oído nunca. Nunca, ver, nunca. Bueno. bueno, es una es una cantautora y guitarrista argentina que que ha fallecido en 2009, pero que trabajó muchísimo y es una de las cinco mejores cantantes de folklore de la uh -huh. década del 80 eh, en Argentina. y se, Ella estudió filosofía y letras, pero aprendió a tocar la guitarra desde los 6 años, así que se dedicó a la música, también a, a programas de radio, eh, o sea, y sus estilos tienden al folclore del sur de Argentina, o sea, pues de milonga, de cifra, de estilo, son son canciones, eh, pues, eh, en el sur es como más, eh, ¿cómo te puedo decir?, más seria la música. Ah, ¿sí, eh? Sí, sí, en cambio en, en, en el norte, pues, el, el carnavalito y eso son como más, músicas más alegres, ¿no?, mm. Y luego en, en el centro tienes, la, en Santiago del este, pues la Chacarera, que es mucho más alegre, son, su música mm. más rítmica. ¿no? Mm -hmm. En el sur es más la milonga y eso son como más... Ella está, que es del sur también. No, ella nació en Santa Fe, pero le, mm. ha sido seguidora de Atahualpa Chupanqui y ese estilo de, de canciones más más serias, más como más sentida en ese sentido. no Tiene voz bonita. Sí, a mí me gusta, por lo menos. O sea, ¿cómo te, te gusta? Sí, es una voz Bueno, bonita. ¿puedes entonces al bueno, final ponernos ver, alguna? Si, si la alguna sí, bueno, quería Marta, quería, quería la 11. Noche, ¿no? ¿Sí? Corazón de mujer. Bueno, voy a ver si, si es esta. ¿eh? Si lo conseguimos. Traba, ¿no? Es que se nos, sí, sí, se, sí, se sí, se sí, nos traban los números. Venga, Venga, corazón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 entradora en la conciencia como daga de dos filos. Soy el bocado de pabilo que sujeta al redomón. Mate amargo chicharrón, soy verso del viejo Pancho. Yo soy alero de rancho hecho de paja y terror.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 Soy la Calandria que trina con corazón de mujer. Bueno, pues sí, estamos en la 97 mm -hmm. y sí y sí, Atahualpa y Punky suena Suena de fondo, o sea, sí si me, si me recordaba... La, el estilo de, el de, estilo de la música. Bonita, ¿eh? Sí, muy bonita. muy bonita. No había oído nada de esta mujer, pero... Está, bueno, había algunas palabras que no entendía, ¿eh? la verdad. ¿Soy malambo escobillado? Es una danza que básicamente es masculina, pero ahora... Eh, porque el folclore hubo una etapa que estaba muy reservado al campo, pero mm. con las nuevas tecnologías y demás, la juventud lo... Lo, lo reflotó y lo y lo hace popular más popular para la ciudad también y entonces ahora las mujeres también bailan el malambo ¿no? y, mm. y es una forma de zapateo que, que pasa el pie como barriendo el, el piso mm. y entonces por eso le llaman escobillado mm. ¿sabes? Mm. Y, y claro, en el sur hay una diferencia entre el norte y el sur en el sur se usa una bota de potro que se le llama, es un calzado que, que se hace de del cuero de, de las patas de los caballos, y, y no tiene puntera, o sea que te queda el pie descalzo por la mitad de los dedos, ¿no? Mm -hmm. y es, no tiene tacón, sí. y entonces este no suena fuerte. En el norte la bota tiene tacón y entonces el malambo es más más rítmico todavía porque golpea el piso, claro. Mm. hablando de diferencias te quería preguntar exactamente eso qué diferencias encontraste entre cuandos eh, vivir aquí y vivir allí a veces cuando piensas en cosas que, que te choca o que te parece mm, bueno una, una cosa que, que me todavía extraño y me choca pues este es esta cosa de, de que nosotros con pasamos por la casa de nuestros amigos sin más sin, sin casi sin previo aviso no entonces oye que estás en casa así que voy tomamos unos mates y no importa pues si está la casa arreglada si no lo está lo tomamos en la cocina donde sea y bueno o quedamos a la tarde y tomamos unos mates y esta cosa así más más sencilla no más de entre casa que tenemos cuando, con nuestras familias y con nuestros amigos y aquí todo bases en el bar y con cita previa y, y toda esa protocolo eh, a mí yo lo siento extraño no lo siento cuesta me cuesta me cuesta así ¿Sí? vas vas este aprendiendo las costumbres y más y sabes que tienes a la gente como amiga fiel aunque no la veas todos los días pero pero también los abrazos y los besos nosotros somos más mucho más cariñosos no, expresivos, expresos, ¿no? expresivos no es que no sientan pero sí. pero lo, les cuesta nosotros más Eh, sí, y tocarse, ¿no? nosotros somos así, de, sí más de agarrarnos, entonces todo eso sí que lo extraño y otras cosas no, pero eso sí Comidas, olores, sabores eh, Bueno, el, el olor del asado claro que se extraña y, y el dulce de leche también, pero aquí me ha pasado algo horrible para una argentina Aquí me ha dado alergia la carne, la leche, el dulce de leche, el queso, todo. O sea, supongo que es por los conservantes y demás del alimento, pero aquí he estado muy malita, muy malita con alergia alimentaria. Ah, sí. ¿De sí. o sea, todo lo que comías allí? No, casi nada, todo. casi nada. Puedo comer aquí de todo lo que comí allí. O sea, me, me ha costado. Ya, ya. La carne no es igual, es igual. Y... Allí las vacas en general están criadas a campo y... No están con piensos ni sí, nada de eso, sí, entonces, sí, sí. aunque sea carne barata o incluso eh, de segunda, por decir así, más más dura, ¿no? Es, es como más sana, es ¿Sí? más sana. Y aquí, aunque sea una buena ternera, pero resulta que no, que, que allá hay, hay, hay algo que, que a mí me, me ha dado una alergia muy fuerte. Oye, yo quería hablar un poquito de tu libro, uh -huh. que no sé, que bueno, está por ahí, pero sí. has, has comentado antes. Sí, este es el, el primero de una serie que, que se publicó. Segunda, Eugenia, de Argentina, el País Vasco. Escrito por Beatriz Díaz, ¿no? Sí. Uh -huh. Y este es el primero de una serie de libros que edita Mujeres del Mundo, uh -huh. como Testimonios de Migración. Y esto, los fondos los obtuvimos de, de un premio compartido que, que, se, que nos dio... Eh, a través del programa de otros vascos y vascas, a través de esa colaboración y demás, pues nos llegó hasta este premio y con esos fondos se editaron los libros. Los libros. Sí, y en la medida en que pues, se recuperan los fondos se vuelve a editar otro, <risa> ha sido así la… Más o menos por lo que veo es una especie de… de, de... Es un relato de, relato de por qué vino, sí, eso, por qué vine. De por qué viniste, ¿no? sí, la sí. primera parte, antes de venir, los primeros pasos en el País Vasco. Claro. Descubrir la historia de tu padre y de, sí. de su familia. Sí, algo descubrir no pudo avanzar mucho más, porque o sea uh -huh. la diputación me dio la posibilidad de, de tener su acta de nacimiento, porque él fue un niño expósito, Ay, no, pero no usar, sabes que... Pues, que hacia atrás, eh, mi abuela, paterna biológica, diríamos, eh, dice nacida en la iglesia de San Juan, pero no dice de dónde. Entonces yo ahí me quedo atascada, como digo, ¿qué, qué iglesia San Juan? ¿Cómo busco esos datos? ¿Y sí, claro, y de la familia adoptiva de mi padre, pues sí, encontré a un primo, que ahora ya ha fallecido, que me contó más historias, y parte de esas historias que me contó mi primo están en el libro, ¿no?, de... de del padre adoptivo de mi padre, que se llamaba Eulogio, de su hermano Eulogio, de su sobrino Eulogio... Bueno, en el libro hay historias y hay que cuentan un poco cómo... Y luego la segunda parte veo que es de lo personal a lo social. Claro. ¿Eh? Entonces cuéntanos un poquito, aquí se habla de lo personal a lo social, hasta entonces yo estaba muy sola en mi propia realidad... Claro, y al venir es aquí... las fronteras son un invento... sí ¿Te gusta eso? Y no, porque al buscar la historia de mi padre eh, en una de las partidas de nacimientos que, que logró recopilar eh, eh, resulta que su abuela ya estaba en Buenos Aires en 1902 y mi padre nunca nos contó la historia o sea que para él era desconocido que, que su abuela ya había viajado a Buenos Aires estaba allí Y, y siempre con el mismo motivo, crisis económica, mandar dinero para aquí ¿Entiendes? Y luego eso, eh, viendo a la gente en ese primer momento Que de alguna manera, salvo la gente de la asociación O la gente es muy muy dedicada a, a trabajar con, con la gente con problemas y demás La gente es como que ignorando todo, ¿no? Ignorando lo ocurrido la guerra, ignorando las crisis de aquí y como que aquí siempre todavía había estado muy perfecto, eso a mí me, digo, ¿cómo es esto? a mí Yo allí viví con inmigrantes, mm -hmm. gente que me contó la pobreza, que aquí sí, se vivía sí, bueno, y supuesto. cómo se marchaba. Y llegar aquí y encontrar a veces rechazos y, y xenofobia o decir... Eh, ¿Argentina no es racista? Sí, es, más que racista es clasista. clasista. ¿Tienes dinero o no tienes dinero? ¿sabes? ¿eres de ascendencia europea o no? Eso te decir, que estaba ojeando un poco así tu libro y pones, nuestra cultura es muy pre-europea. Sí. Muy pro-europea. Pro, pro sí, por lo menos toda la, la gran zona de Buenos Aires, por sobre todas las cosas, eh, es así, porque hay mucho, hay mucho migrante, como decía Borges, los argentinos bajaron de los barcos, pero se olvida de que los que no bajaron de los barcos fueron muertos, porque fue un genocidio. De eso se olvidan mucha gente, ¿sabes? Y es como que se vive desconociendo. Aquí me pasó a mí la, la posibilidad de conocer más mi propia historia. O sea, la parte... ¿Cómo te puedo explicar? Cuando empieza la crisis económica en mi familia, yo me acerco al folclore. A pesar de que mi madre cantaba folclore cuando, cuando yo era niña, ¿no? Uh -huh. Yo siempre me había... Eh, volcado más pues por la, por la música española, por la música italiana, porque era la que más me llamaba la atención y la que yo había escuchado mucho de chica, el tango, viste después cuando joven el twist y todas esas cosas, ¿no? El folclore estaba de lado, era del campo, era de los otros. Bueno, también pasaba aquí. Claro. Entonces con la crisis... Eh, yo en, en cambio de casa empiezo a enseñar este arte a unos niños y eh, en, en la periferia del Mar del Plata y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para recaudar fondos? No sé qué, y bueno, el pueblito ahí. Vamos a hacer un festival de folclore y ahí me empiezo a acercar al folclore. Y después cuando vengo aquí, en 2003, sí, fue en 2003, en ese a principios de año, me voy a Barcelona a un mascal me fui a, a un este retiro creativo decían y ahí me empezó a acercar incluso a cosas costumbres y, y rituales indígenas que yo tengo raíces indígenas también pero de las que no había practicado nada en argentina es, es muy paradójico este viaje para mí y muy iniciático también este es porque Porque encontrarme con, con rituales indígenas en Europa, yo, yo te juro que, que mi cabeza flipaba. O sea, que en, en cierta manera hiciste, pues como cuando estabas en Argentina, hacías una, una vuelta a tus orígenes vascos allí, sí. y, y cuando llegas aquí haces al revés, sí. a, a tus orígenes Culturalmente indígenas. sí, culturalmente sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque además, bueno, yo soy muy curiosa, y indago mucho, y estudio mucho, entonces... Es es como recuperar, aquí recupero la parte argentina de mí. Aquí la siento más, ¿entiendes? Uh -huh. es, es paradójico, pero es así. Aquí aquí en ese sentido pues lo sientes de otra forma, lo ves de otra forma. ¿no? Así que es Oye, a ver, en el libro también comenta ya en la y, parte y de... Y con respecto a lo social es eso, que el arte me ha servido para acercarme pues a asociaciones que se dedican pues, a ayudar a la gente. En Argentina, gente con problemas psíquicos, uh -huh. y aquí pues a los inmigrantes y con problemas de autoestima o, o de integración. Así que en ese aspecto el arte, por eso hablo de lo social, ¿no? de lo que a mí me gusta pintar. Para mí, lo transformo en en un proyecto de taller, en proyectos de taller para, para la gente, ¿no? Uh -huh. He trabajado con la Posada Los Abrazos también y o sea, con diferentes hay colectivos. Hay una parte de tu libro que dice, ¿en ¿qué queda mi proyecto? Ah, que me abran puertas, decía yo. Eso es, sí. Que me abran puertas y bueno, la gran puerta también aparte de las mujeres del ¿Tenías Mar... con un proyecto o no? ¿O sí no, no, no, no, no, Y ya cuando llegaste, cuando empezaste Sandra Arenilla en En tu vida cuando empezaste a hacer un proyecto tuyo. No, ya te digo que el proyecto era el, el mínimo, era conocer la casa donde había nacido mi padre. Eso no hice. Era nada más. Nada más, o sea, y qué haces y con eso? Vivir, que no es poco también. ¿no? Y, y sobrevivir, pues también digo yo, bueno, si si no consigo nada o no puedo realizarme como persona, pues trabajaré pues limpiando o lo que sea, juntar el dinero y me regresaré. Estaban las dos ideas, pases, ¿no? Uh -huh no venía a hacer dinero sino a, a desarrollarme yo a, a, vivir. A, a vivir a vivir a ver qué que me depara este destino que allí se me había cerrado y, y bueno pues en mujeres del mundo fui en, conociendo otras mujeres ha mi amiga y ya te digo que luego por internet eh, puse pues busqué un, un novio y nos encontramos y ¿Y, tu vida aquí? y charlamos y nos fuimos conociendo y luego ya Ya hice mi vida aquí, me casé hace ocho años. O sea que muy bien. Oye, en el libro ya para ir terminando dices, "Ante todo hay que volver." Yo creo que es? sí. Como el tango. Sí. Volver. Sí, sí, no quedarte con esas ganas de, sí. de dejar atrás aquello porque aquello también es tu vida, ¿no? Yo yo como decir, vuelto? eh, sí, he vuelto, sí he vuelto, he vuelto a que Chema conociera Argentina y el dulce de leche que le gustó mucho. <risa> Eh, y a mi otra hija, entonces, antes de, de casarnos. Y también después vuelto cuando ha nacido mi nieto, y cuando mi nieto cumplió dos años. He vuelto tres veces a Argentina. O sea, que en 14 años, tres veces. Sí, más no he podido ir, por, ya, ya, ya. por cuestiones económicas, ¿no? Sí. Pero porque es caro ir y, y tengo mucha familia y siempre me queda corto. Y... ¿Echas de menos? Ya no tanto, el ritmo de, sí, echo de menos el paisaje, eso eso lo echo de menos muchísimo. ¿Sí? Sí, yo a mí me agobia, las montañas me agobian, y el ah. gris y la lluvia, no te cuento cuánto, me agobia muchísimo. Un día voy a Pamplona y de repente me siento, ay, qué bien me siento, y me ponía hasta más derecha del asiento de, del autobús. ¿Qué me, ¿Qué me pasa, qué me pasa, qué me pasa, qué me pasa? Era que estaba viendo las montañas más lejos de mí. Estaba viendo eso, más amplio el valle, claro. ¿entiendes? Estoy acostumbrada a extender la vista y mirar en 180 grados. Y claro, cuando están muy cerca es como que necesito salir. Una vez al año, aunque sea poco, pero tengo que, que irme de aquí. Necesito ver horizonte, horizonte sin montañas. Ya, ya. Entonces en Castilla estarías encantada tú, Un ratito, ah. porque me falta el verde. Ya, bueno, sí, también es cierto que puede faltar bastante verde. sí. sí. El verde me, me compensa mucho aquí. Bueno, te voy a hacer la, una pregunta para ir terminando, que viene en el libro, que no es mía, pero ¿tú eres vasca o española? <risa> Mira, ¿Eh? por todo, soy las dos cosas. Por, sí. Porque yo me crié entre gallegos, entre andaluces, todo? vascos y... Y ya te digo, yo de pequeña bailaba la jota. <ríe> te intentaba zapatear como los andaluces, pero bueno, no lo podía hacer, pero yo lo ves, siento. ¿Cómo ves esto, la verdad, nos ves como sus gadí? Pues me gusta. Sí, ahora me gusta más. Lo mal que nos sí, sí, porque desde que yo siento que de alguna manera, desde que Eta no ataca, uh -huh. pues la cosa es como que se va se va integrando, se va normalizando yo entiendo que tenemos que tener pensamientos políticos distintos visiones distintas, pero no estoy de acuerdo con la violencia yeah. entiendes uh -huh. no me gusta que te excluyan porque no hablas euskera, eso no me gusta eh, estuve estudiando aquí euskera, pero no pude hacerlo no pude seguir porque me era muy difícil, porque le meten muchas palabras en castellano, a mí se me bloqueaba la cabeza cuando en Mar del Plata salía cantando euskera ya, yeah, pero claro pero... Es, es, es, es otra forma no entonces y luego cuando he intentado acercarme yo esperaba que, que los que hablan euskera me dijeran, no, mira, esto se dice así o se dice así, y me ayudaron no, se cierran, te dan la espalda y no te hablan, y a mí eso no me gusta eso me, me dolió sí. porque tenía más ilusión con el euskera, yo tenía más ilusión con la gente del euskera Tan, tanta, tanto rechazo a veces al que no lo habla duele Mm -hmm. Duele, duele porque te rechazan antes de conocerte, ¿entiendes? No. Aunque yo a mí me encanta escuchar las canciones en euskera y me encantaba salir cantando en bicicleta de vuelta a mi casa después de las clases, pues aquí me, me produjo dolor. Bueno, pues esperemos que no te siga. Una cosa... ¿Va a haber segunda parte del libro o no? ¿O simplemente es un testimonio? No lo sé, no creo que haya segunda parte Veremos más adelante Oye, ya. cuando haya vivido otros 14 sí, años aquí ¿14 años vas a esperar para vivir? Para, para no lo sé, no bueno, lo sé ¿Este libro cuántos años tiene? ¿Qué fue? ¿De hace, hace poco? 2003 Ah, o sea que nada más recién llegada, ¿no? Claro, por ah, eso sí. te decía que este libro es un testimonio de aquella época Del 2003 Ya, ya, ya, ya, ya. Sí, sí, Por eso, que... bueno, pues podrías hacer, después de 14 años, podrías hacer... Bueno, tipo, ya, ya veremos, ¿Eh? ya veremos, eso ya se decidirá, bueno, si hace Marta, falta. Obviña. Pues ahora vamos a hacer nosotras unas preguntas, Muy bien. ¿eh? un test de feuchas, bueno. ¿eh? y a ver qué... Bueno, eso, simplemente para reírnos un poquitín, ¿eh? Muy bien. Va a dar miedo. Oh, también, también.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 de las feuchas bueno, pues después de esto vamos a empezar con Marta Eugenia a ver Marta Eugenia ¿tienes la cama sin hacer y pelusas debajo? sí ¿Qué rápido, ha dicho? has hecho alguna ¿Qué? vez claro que lo ha dicho rápido pues Como porque seguridad. porque así será y una <risa> ¿has hecho alguna vez un simpa? que es un simpa? Pues no lo has hecho Y él te dio sitio sin pagar Sin pagar Creo que no, no. Creo que no. no Si se te aparece la digna Y te concede tres deseos ¿Qué pedirías? ¿Qué pediría? Pues poder tener una escoba de verdad Que vuele Y, y poder cantar Bien, porque siempre eso se me ha dado Muy mal Y sobre todo Es así que creo que aún sin que aparezca Ladina lo voy a hacer volar en globo. ¿Así? ¿Ah, sí. Me gusta la idea. Y hay miedo conmigo. Pues el miedo hay que hacerlo chiquitín y hacerlo ya, amigo. Pero, no sé. A ver, ¿qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar? ¿Qué cosa ilegal podría ser sin que Pues no se me ocurre. ¿Qué ilegal es, eh? No, no se, se, se me, me ocurre. ocurre. Pues tal vez eso, viajar, si pudiera, de manera sin pagar, sería bueno, pero... Pues, mínimamente, por ejemplo. Eso mismo. Sí, sí. ¿Cuál es el sitio más insólito donde has hecho, o has tenido sexo, has hecho el amor, o has tenido relaciones? El sitio más insólito, además del coche, ¿De pues sentado? hoteles, alojamientos, que aquí no hay. ¿Cómo hoteles, alojamientos? Claro, eso es algo que aquí no hay. En, en Argentina hay hoteles específicamente para ir a hacer el amor Tú Ajá. vas, paga dos horas y tienen pues todos los servicios para hacer el amor Lo puedes hacer las 24 horas del día, tienen los hoteles es abiertos Es más, entras por un lado en coche y sales por otro, nadie te ve Está todo pensado para tener relaciones o para entrar y salir sin sin ser visto o vista y, Pues no sé... ¿no? en el piso del baño y qué sé yo ah, vale, vale. Muy bien. Muy bien. a ver, ¿te arrepientes de haber hecho de no haber hecho algo en la vida? me arrepiento a lo mejor de, de no haber sido más golfa de joven muy bien defínete en una palabra en una palabra pues leal Oye, Marta, Eugenia, pues nada, que ha sido un placer tenerte con nosotros desde Las Feuchas y para Argentina, ¿eh? pues nada, que muchísimas gracias por haber venido, por haber pasado esta horita con nosotras y que ya sabes que cuando quieras o cuando tengas otro proyecto o lo que te apetezca, pues venir. Y que bueno, pues ya que tenemos a Sumapaz que no la habíamos oído, pues oye, puedes elegir tú. ¿Alguna canción de ella? Y dinos alguna canción y ya pues terminamos el programa con su mapaz y su disco Los Aparceros. Bueno, para la número 2 ah, vale. ves Muchas gracias. Ca canciones bien? a la carta, aquí Ahí tenemos. Es, canciones a la carta. Es, es reivindicativa. Ah, sí. La, se llama La hermanita perdida. Sí, este Atahualpa Yupanqui también y Ariel Ramírez. Sí. ¿La conoces? Sí, sí, Y de qué va Es nuestro reclamo de las Islas Malvinas. Ah, vale, vale, vale, vale. Pues nada, <risa> Para no, eso no. te he dicho que <risa> es reivindicativa. Pero, pero, claro. vale, vale. pues nada, pues con las mmm, Malvinas. Y con la canción La Hermanita Perdida nos vamos a despedir ya las feuchas hasta... Hasta el, dentro de 15 días. Eso es, hasta dentro de 15 días porque igual la semanita que viene no es seguro, pero es probable que no haya feuchas. Os vamos a dejar descansar un poquito. Exactamente. ¿no? ¿Eh? Y nada, que nos vamos escuchar también... Los domingos, de 11 a 12. De 11 a 12 en la 97. Exactamente, os esperamos y os queremos mucho eso, Feuchas eso, eso es. os dejamos con la hermanita perdida Que voy a ponerla ahora mismo Si sale, que esto ya... No, salir sale, no sabemos cuándo Puede que ahora mismo Pero...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 Pura piedra enternecida por la sagrada esperanza, ay hermanita perdida, hermanita vuelve acá.